Y va al campamento de fundación de la agrupación Hijos León G nos canta Fachos por la otra oreja Que cuelga un hilo, ayer cumplía años cumplo días, salgo a la calle Que me maten un poquito, me mato yo Comprando cigarrillos En este mes se murieron dos amigos Y yo igualmente tenés algo de gira Si un borracho no corta mi destino Llegaré a este pueblo con ganas y con vida El pueblo se llama como jefe paraogenarmería lo no que más que constante mochila está en el avión que pasa por arriba estos creen que somos peltivos llama la atención a la prensa amarilla y así la cocaína llega a su destino España Brasil Estados Unidos soy como fui siempre solitario como las liebres comiendo de los perros que muelen la sangre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 de los libros quemados y en la plaza de los no juzgados hizo la sangre, piso alma rotas, del que mató a jara del que pusilo al orca soy, como fui siempre, como un gato a la luz de la luna, acostado sobre mi sombra oscura, haga por las dudas, machos feos van haciendo desastre por los ricoes del mundo sangre soledad y muerte por todos grados es no me dan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 Retransmitiendo de desde Lesida, vuelven estos dos. Perdón por no causar un infarto al alcalde con Mentirrós. Yo, yo, yo, soy con homosexual Añorando un chacal En la cavidad nadie feminada bascal. Voy a luchar hasta que la casta no tenga sitio ni en Alaska, quiere torturarme Marlaska, ya basta, de que le salga tan barato cada mal rato que pasamos por su armado cataco, más asco le escribo leyendo de chulo con maduro, mientras oligarcas aquí les limpia el culo, te juro que me tatuaré la cara entera de quien ponga pianuro en la falda de Rivera, voy a hallar la manera de hacerte ver, que hay que echar a quien hace un lujo hasta del alquiler, con camaradas no ando solo,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 Propiemo a la oligarquia contra tri-facismo, no hay otra vida. Suntem rimando en el jodido auxilio, pero a quien permanece callado no envidio. El que da la sumisión, mi mente no está presa, solo falta que me acusen de matar a mesa. Los años pesan, son muchos dando electrones, te escuchan ciegos de queta mierdeándome los borbones. Pero aquí ¿qué importa? Escribir bien, Tienen mentes, el serinela, 100. El rap cada vez más absorbido por el sistema. He visto Martin Carmen de Mairena y claro que quema no nació para ser esclavo de quien jode el barrio con políticas que no trago acosado por tantos juicios ya no terminé, en este país imputarían hasta Eminem sonando como si subiera al techo del Congreso y ningún cuerpo de dentro saliera ileso el que te dice que el de España va primero solo se refiere a españoles con dinero siendo tercero esta patria es un retrete porque el único que importa es el color de los billetes odia al africano mientras va ciego del piso, pero al barrentero no que juega en el Real Madrid Antes de hablar shit el que acaba rip. Mira como suena una bomba ante la mil patriotas dejes echar la bota Mira tus costillas toda rota por mis potas odio al que odia a sus hijas y se escota aquí somos del Joker Burger de Abatman Arde gota tu vamos canta conmigo no merecen estar vivos su calla está en el portillo mira el estribillo joder te lo digo ante día Ya digo pa si también te dan su nuevo día Estamos con sangre fría Para que no sonrías Estas cosas nuestras cosas tuyas cosas mías para que no sonrías Esas fotos no te que no rías Esa rata casi que no ría Nos queremos la oliva contra pasimo mi No hay otra vida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 losfachs son iguales son que hablen de revolución de libertad y alegría disfrazaron su perversión todos los chinos no son iguales sino nuestro amigo el patrón de los traidores no me olvido el gato es gato y no leo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 Bela, ciao, vela, chao, vela, chao, chao, chao, ciao Esta mañana me he levantado y he descubierto. Yeah no. Un guerierero, ovela ciao, el ciao, vei la ciao, ciao, la Un